Nos vamos con nuestro compañero Pollo carriqueo en el aeropuerto. ¿Te estás por ir? No, para nada. Estoy acá en la residencia de... Eh... Sí, eh, vos sabés que hay una demora para que llegue Esteban Bullrich. Se estima que llegará en unos 20 minutos aquí. Está Ajá. todo predispuesto ya para poder tener la rueda de prensa ahora. Pero sí. bueno, no ha sido así. Mientras tanto, van llegando funcionarios, representantes del de, gobierno de la provincia de Río Negro, y tenemos la posibilidad, estábamos charlando previamente con el vicegobernador de la provincia, con Pedro Pesati, aquí quien hemos tenido unos segunditos para charlar, porque de decía, lo veníamos un poco buscando para poder hablar sobre lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Él, recordemos como concejal, y además uno de los que expuso en lo que fue en su momento el gran debate que tuvo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Digo, bueno, eh, para comenzar a charlar por ahí, pero bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos tal? hablando previamente, también al aire, esto, ¿no? de, de lo que va pasando, entre otras cosas, de acciones de gobierno con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este decreto que anula, estas presentaciones judiciales, pero... No, y si recordaba yo, lo, también lo hacía al aire, que eras uno de los que, al principio, se puso la ley al hombro y dijo, que hay que defender esto. ¿Cómo ubicitas esto que va pasando, este decreto? ¿Cómo, ¿Cómo lo que llegó...? Bueno, me parece que son retrocesos que experimenta la democracia, porque esto no es una ley de un gobierno, no es la ley del gobierno chimerita, no es la ley del gobierno de Kirchner Kirchner, ¿no? es la ley que la democracia necesita para precisamente democratizar el sistema de medios del país, para que tengamos un sistema de medios en el cual nadie tenga una posición dominante, una posición que eh, opaque al resto de las voces y la pueda eh que pueda tener predominio por sobre cualquier otra. La democracia siempre necesita polifonía de voces, de opiniones, de pensamientos, de ideas, y de allí entonces que era tan necesario eh, modificar eh, la matriz que tenía el sistema de comunicación audiovisual en el país, que estaba eh, anclado en una vieja ley de la dictadura militar. Había que reemplazarlo con una nueva ley una, ley, una ley que surgiera en el marco de la discusión democrática, y bueno, esto fue lo que sucedió. Poros Que se hicieron en todas las provincias argentinas una audiencia pública en el Congreso de la para que participe la comunidad y la sociedad civil en ese debate y creo que una amplia marcada eh, decisión de la comunidad de marchar en la reformulación de esa ley creo que tuvo mucha, mucho acompañamiento creo que hoy no existe un solo argentino que no sepa que detrás de cada medio, de todos existen intereses que los medios no son los técnicos que los medios expresan determinados universos de ideas, de intereses, que uno podrá coincidir o no con ellos, pero que todos tienen eso, intereses que eh, eh, de defender, que de representar, eh, y que por lo tanto, para la democracia, la única garantía de es que eh, las cosas no caigan en un camino que sea en contra de las libertades y de los eh, intereses de la comunidad, es que haya diversidad de voces, de medios, diversidad de empresas, de periodistas, de programas, de contenidos. Eso es lo, que, lo único que nos garantiza, lo que nos deben garantizar los medios de comunicación audiovisual un amplio espectro de opiniones, ideas y de voces que luego hagan, que su, hagan a su disposición la posibilidad de discernir sobre todo lo que escucha y todo lo que le llega. Eh, siempre hay que tener en cuenta de que eh, muchas veces los medios lo que buscan es titular la mente, de eh, los ciudadanos eh, algunos convencidos desde ideas políticas otros desde intereses económicos en todos los casos siempre es malo que alguien pretenda manipular la mente de la gente y por tanto para que eso no suceda es importante que exista un, eh, una una forma de organizar los medios de comunicación audiovisual que eh, neutralice el intento de manipulación a través de ellos así que bueno Por supuesto que es un retroceso para la democracia eh, que la ley de comunicación audiovisual, que fue producto de una eh, gran movilización social que tuvo eh, la Argentina, y donde, bueno, los que comienzan con ello, eh, este movimiento eh, es una, una una organización civil, la posición por una revolución democrática, para que todo ello, que finalmente se pudo usar, este no quede en esto que está pasando ahora, ¿no? Me parece que sería bueno que se revisara esta mirada opuesta a lo que, eh, a mi juicio, sucedieron en, en la democracia, que tiene que ver con sostener un esquema de organización de los medios que, en todos los casos, nos garantice la libertad de, cada, de, de sobre todo de los ciudadanos que son finalmente, los destinatarios de esta ley. ¿Por qué crees que en menos de un mes, digamos, el gobierno apuntó a la ley de servicios de comunicación audiovisual? Uno de los distintos lugares donde estaba apuntando bueno, me parece que hace tiempo uno observa en el país eh, dos posturas claramente diferenciadas respecto a la ley de comunicación audiovisual y como toda ley una ley eh, beneficia y perjudica a otros y en este caso son quienes han tenido eh, eh, situaciones o, o han ocupado lugares eh, predominantes eh, hegemónicos que lo que implica el funcionamiento del sistema de comunicación audiovisual en la Argentina hace rato que vienen este bregando para que se rique o para que la ley no exista o para que se derogue el caso Clarín es el más emblemático seguramente no es el mismo pero si sí es el más emblemático el que permite observar con más claridad de qué se trata esto bueno, seguramente esos grupos de interés que claramente tienen una definición respecto al tipo actual de la política en la Argentina estarán contentos y felices de esta decisión que se ha tomado, y bueno, entonces, por supuesto, configura una decisión que eh, permite de, de lecturas de mucha gente, y creo que una de ellas es, bueno, una, es toda una definición desde el punto de vista de lo que la política de medios, eh, o desde lo que desde la política de medios, el que está propiciando. Lamentablemente, me parece que es un retroceso para la democracia, y que, porque eh, no lo ha entendido, me parece que esta ley no es una ley del gobierno anterior, sino que es una ley que la provincia en su conjunto fue construyendo a partir de distintos sectores de la comunidad política y de la sociedad civil. Ajá. Pedro, eh, te saco de esto y en realidad tiene que ver con el contexto. Está viniendo mi declonación en su momento, creo eh, que cuando había que definirse por una propuesta o por otra, es que claramente vamos por esta, que era Daniel no me acuerdo. Eh, de hecho, creo que casi lo llevaste a, al gobernador también a definirse a esa postura, y hoy es casi a lugar con el otro lado. Eh, de lo que terminó siendo el caso que terminó definiendo a Mauricio Macri como presidente. Eh, te pregunto, a ver, ¿se han dado a conocer en los últimos días eh, declaraciones del ministro de Economía de la provincia diciendo que hay que tener los primeros tres meses de mucha cautela y un mes, un año de mucha cautela? ¿Cómo está manejando esto teniendo en cuenta que en el mostrador de nación quedó el opuesto, digamos? Y ustedes le toca administrar una porción en esta situación. Bueno, eh, por supuesto que el desafío en ese caso es muy grande para nosotros. Pero, bueno, confiamos en la fortaleza de nuestro propio gobierno. Vamos a, a tener, este, como hemos tenido hasta ahora, una actitud respecto al gobierno nacional de defensa de los intereses de la provincia, buscando, por supuesto, una buena relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, porque nosotros la necesitamos. Necesitamos tener esa buena relación, pero jamás, por supuesto, que los no intereses de la provincia. Eh, Río Negro es una provincia que necesita, para crecer y para desarrollarse, que, este nadie interfiera en ese desenvolvimiento movimiento que los inmergrinos nosotros mismos podemos ir eh, aplicando a nuestro diario vivir y por lo tanto es eso lo que estamos simplemente solicitando respeto eh, que nos dejen gobernar la provincia con la eh, autonomía que la constitución y nuestra organización federal nos asigna y desde luego nuestro, nuestra partida aseguramos también el respeto que corresponde al gobierno que eligió finalmente la comunidad de la de, de, así que En ese sentido nosotros tenemos la confianza que proviene de nuestra propia fortaleza y de la actitud que eh, creemos finalmente siempre termina siendo eh, reconocida por todos, que es la actitud del respeto al otro, aun de aquel con el que uno no tiene el mismo pensamiento. Nosotros vamos a mantener esa relación de respeto y, este, por supuesto, estamos convencidos de que si esto es, esto, digamos, si nosotros marcamos este camino, difícilmente puedan, este. Eh, estar en contra de, de, de lo que queremos hacer, ¿no? así que eh, vivimos como eh, hoy lo, lo expresa claramente mi, el ministro de economía en, en el diario Río Negro un momento donde tenemos que ser muy cautelosos muy atentos, muy inteligentes respecto al escenario económico que tenemos en el país y que por supuesto impacta en el desenvolvimiento de la provincia eh por lo tanto Desde el punto de vista de la Administración Financiera del Estado, eh, esa, esa actitud va a ser este, fundamental. Eh, no obstante ello, eh, paralelamente a ello, eh, vamos a trabajar fuertemente en lo que significa la planificación del desarrollo de la provincia. Una materia que nosotros no habíamos abordado con el rigor que corresponde en los años anteriores, porque nuestra principal, eh, nuestro principal esfuerzo, nuestra principal atención tenía que estar aplicada a tener estado a ser más previsible, a tener un dominio sobre un estado que venía con muchas dificultades, con cuentas públicas muy comprometidas. Hoy Brunero está mejor, es una provincia que está por ordenada, previsible y nos permite mirar hacia adelante, Planteábamos políticas de largo aliento, de largo plazo. Y en este sentido, bueno, creo que este es el camino estratégico que los reunidos tenemos que construir entre todos, eh, planificar eh, las políticas que nos permitan crecer, desarrollarnos, es decir, hacer aumentar nuestro Producto Bruto para que tengamos más posibilidades de empleo y de trabajo para nuestro, eh, eh, nuestros provincianos. Ese es el gran desafío, ¿no? Es que hacer provincia. Y para eso, por supuesto, lo que necesitamos es que desde el Gobierno Nacional tengamos un, un acompañamiento eh, fundamentalmente en lo que respecta al respeto que el necesitamos necesita tener. Este, para poder llevar adelante sus políticas sin ningún tipo de, de interferencia y desde luego concurrir junto con el gobierno nacional en acciones conjuntas en todo lo que está referido, para que escapan al, a, la, a la simple acción de la provincia, en todo lo que está relacionado al desarrollo de la infraestructura que la provincia necesita en materia de caminos, materia vial, eh, el acompañamiento que necesitamos para el desarrollo de nuestras economías regionales, eh, y también pensando en este, los caminos nuevos que la provincia tiene por delante. el año pasado, finalizando el año pasado, nosotros recibimos un estudio de la FAO que muestra que el río Negro tiene el mayor potencial de riego de la República Argentina, somos la primera provincia en esta materia en el país, tenemos 400.000 mil hectáreas para regar dentro de los, del sector de los, del valle del río Negro, las cuatrocientas mil hectáreas adyacentes a ellos es decir, todo ellos suma 800.000 hectáreas que son eh, aplicables para el riego y no para un proyecto estratégico de semejante envergadura que no solamente cambiaría prácticamente eh, el funcionamiento de la provincia sino que tendría un impacto eh, totalmente eh, en la economía propia del país para un desafío de estos necesitamos este, concurrir junto con el, el gobierno nacional en la búsqueda de financiamiento en la búsqueda de todo aquello que significa el desarrollo de un potencial como este. Nosotros por, por lo pronto, bueno, estamos comprometiéndonos a planificar ese desarrollo. Hemos creado en el mes de diciembre un instituto autáctico para la eh, tarea de planificar el desarrollo de la provincia, que va a estar dirigido por un funcionario que será designado por concurso público, eh, que eh, tendrán de sus principales objetivos justamente trabajar esta cuestión que tiene que ver con el riego. Así que, y para lo cual, bueno, lo que necesitamos es planificar eh, los modelos eh, de inversión que nos permitan poner en, en funcionamiento estas 800.000 que potencialmente tiene Río Negro para este, aplicar a esta actividad, ¿no? Así que este, este es parte, digamos, de un camino que tiene Río Negro para recorrer, junto con otros que se vienen recorriendo, como el caso de la fruticultura, el turismo, los hidrocarburos, la ganadería, la pesca, pero, bueno, la minería social. Creo que, bueno, son cosas que se inciden potenciando porque necesitamos, como te decía recién, hacer crecer nuestro producto bruto para que tengamos más posibilidades de empleo y de trabajo para nuestra gente, para que el Río Negro, bueno, sea la provincia que lo necesitamos tener y para lo cual bueno, necesitamos este, ir este, entre todos los porque por políticas públicas algo aliento, que nos permitan pensar la provincia de acá los próximos 30 años y tener seguridad desde que sus próximos 30 años eh, los lo vamos a recorrer siguiendo caminos que ya eh, vayamos planificando ahora independientemente luego de los cambios de gobierno que sucedan en el futuro que este es el camino Me acuerdo para que esto lo podamos lograr creo que la comunidad de la provincia nos acompañe en este sentido y que cosas cuando nos votó el 14 de junio votó también la posibilidad de una provincia uh -huh. que comience a planificar su, su destino a partir justamente de estas potencialidades subjetivas que tenemos. el uh -huh. último, la cautela, que es la, de la cual ahora el Ministro de Economía, bueno, tiene que tener el laburante, sobre todo el viendense que es de la Administración Pública, teniendo en cuenta que a nivel nacional hay un eh, objetivo que es el achicamiento del Estado. El viendense tiene que estar preocupado, y pase a planta va a continuar normal, todo, digamos, cómo le, cómo le comunicamos al viendense esto que está pasando, que inevitablemente lo mira Bueno la cautela está justamente vinculada a eso, ¿no? a eh, garantizar que el estado no vea afectado a su funcionamiento, pensando en otras cosas, por ejemplo en estas obligaciones que el estado tiene eh, respecto a sus agentes estatales. Por supuesto que nuestra, de, nuestra definición tiene que ver con lo que hemos hecho. En estos últimos cuatro años nosotros hemos restituido derechos que los agentes estatales hayan perdido, el cuarenta por ciento de la zona desfavorable, el pago de la antigüedad, el aumento automático de las categorías, entre otras cosas tienen que ver justamente con la definición que el gobierno de Alberto Eletric tuvo en que se refiere al empleo público. Esto lo vamos a seguir sosteniendo como filosofía de lo que significa para nosotros el Estado. Un Estado que, eh, en Rionero como decíamos recién, es un Estado mejor organizado, es un Estado más previsible. Y desde luego, el a planta permanente es un proceso que está en marcha y que este año concluye luego de la ley que se dictó a mediados del año pasado. Así que no, en ese sentido, por supuesto, nosotros estamos totalmente eh, convencidos de lo que Pensamos si y queremos. Nosotros no queremos que este podamos estar mejor achicando el Estado, sino todo lo contrario. Fortaleciendo el Estado, encontraremos los caminos que nos aseguren el mayor este, mejor, mejor este, calidad de vida para todos los inmegrinos. pero muchas gracias a ustedes. Pero pesate, la provincia estamos acá en la residencia de los gobernadores, en lo que es la previa a la llegada al ministro de la Nación, que... A esta hora, en teoría, por lo que informaron acá, estaría aterrizando en el aeropuerto la decisión novia de ir hasta el aeropuerto quedarme acá. Y tuve la posibilidad, de, justo llegó el vicegobernador, y me, decía, me parecía importante poder charlar desde el Servicio de Comunicación Audiovisual y de esta situación que también hoy ha dado a conocer a partir de una entrevista que dio el Ministro de Economía de la provincia, de la situación financiera del provincia. Bueno, hemos hablado de todos esos temas, me parecía también aprovechable en este sentido y bueno, esperaremos acá a llegar al Ministro de Educación de la Nación, Esteban Burles. Claro que sí, Walter, vos es que me quedé con ganas y todavía después tenés oportunidad, viste que por ahí tenés oportunidad de seguir charlando algo con, con el vicegobernador, no era para comprometerlo al aire, pero sí para transmitirle que a muchos y muchas seguramente nos gustaría que esta preocupación y este compromiso con la ley de medios y esta preocupación con el tema de la coparticipación Eh, figure claramente después eh, como resumen de lo que se conversa con el ministro porque el ministro Bullrich, ministro del gabinete nacional, firmó los decretos de necesidad y urgencia que destruyeron la ley de medios y que nos quitan la coparticipación así que sería buenísimo saber que además de las fotos sonrientes que seguramente vamos a recibir en la tarde de hoy algunos videos también de cara felices eh, en esto de cambiar el modo de las visitas oficiales, que aparezca también los planteos que una provincia como la de Río Negro, por lo menos en el compromiso que asume el vicegobernador en relación a la ley de medios, nos gustaría que aparezca, que se diga. Bueno, en Río Negro al ministro Bullrich le pusieron un freno con el tema de la ley de medios. Bueno, eso era nomás. <risa> Está muy bien. Eh, bien. Capaz que en un matecito ahí en la residencia, mientras espera se lo podés decir. <risa> Dale. No seguro, seguro. Igual este sí, claro, en ese sentido estamos charlando y sí. el propio vicegobernador no, estaba su preocupación por todos estos decretos y va a vos es que queremos hablar sobre ley y ahí fue cuando claro, se, claro, porque digo los decretos se parecen como una cosa loca de, de del, del manda más que Mauricio Macri pero este es un gabinete que apoya y ¿eh? que pone el gancho. ¿También? Claro, claro, ¿También? Es parte de, de, del famoso equipo También, también, claro, viste, del famoso equipo Entonces, este, si uno tiene cerquita a uno de los jugadores del equipo Aunque no sea el director eh, técnico o el, el número 10 Pero bueno, que le pueda decir algo Y estaría bueno que eso se sepa Dale, Walter, buenísimo tu aporte, lindísimo eh, Yo Dale, sigo acá eh, comandando la nave como puedo El horario previsto era 10.40 para Ajá. que esté aquí llegando a la residencia, eso por eso digo que debe haber ya aterrizado el avión, de todas maneras seguimos chequeando esta información, ya tiene una demora de 40 minutos, igual está claro que hay una tormenta en el cielo que podría llegar a generar alguna que otra demora más, pero, no, pero esperemos que se pueda dar en cuestión de minutos, tener la posibilidad de hablar con el Ministro de Educación de la Nación. Genialista. De de la Nación. Eso, y deporte, no te olvides. Y como vos vas a tener fácil acceso a la puerta, entrada, salida, eh, Hacer una miradita por cerca de la puerta de la residencia también. En una de esas te contaré con alguna gente. Voy, dale. dale chao, El móvil de Radio Encuentro, y nuestro compañero Walter Cardiqueo por ahí, residencia del gobernador.